es muy mal, Lo tenía que soltar, de otro plano te vas a Buena, buen maitín, buen mediodía, cuñados y cuñadas. Bueno, cuñados, porque en castellano y en aragonés, cuñado, ye, pa' mujeres y pa' hombres. Y soye asinas y prau. Y tenemos aquí, wey, eh, en El Gato al Agua, que ye, o, o mayor programa de debate y de tertulia, ya no es con que aquí siempre tenemos una tertulia cuñada como cal. y güey en este de estrella estrella que fa esta esta Chen que que lo que quiere Jim posarnos lo aragonés y o catalán y que y que lo charremos todos pero bueno pues como somos asinas de incoderens pues pues vamos a hacer un gato al agua en aragonés porque visto la que ha llegado Santiago y tenemos aquí a, a los tres primeros convidados de de Omejodilla que no, que nos van a acompañar con las suyas opiniones como siempre bien fundadas y bien ...y bien formadas, hombre... ...porque son chens de bien... ¿Qué pasa? Que vosotros lo ferías mejor, ¿no? Ya tenemos aquí... Tenemos o primer o primer convidado de Omeyodilla, de eh, a la mía dereita, por favor, preséntate, por Dios. Ah, sí, pues... Yo soy peñista de las la, de migas, pero que sí. También tenemos a la, a la a suya dereita... Eh, por favor, preséntate tú también. A la suya dereita... Hola, buenas tardes. Pues mira, soy el tío Vadillo, pero me han dicho que, que tenía que charrar en Aragonés y bueno, pues pues pues pues he feito un poder <risa> y como a yo lo mismo me tiene, pues charrar en castellano. Bueno, yo digo que cuando charro en español, español, español, pues ahora digo en fabla. Pues, pues bien, pues en fabla charraremos y no pasa nada. La... Y también a la suya dreita, siempre a la dreita. Eh, aquí tenemos... Hola, buenas, buenas tardes. Me alegro de... Estar con vosotros Y de contaros un poco cómo venir aquí Me van a invitar Para que meta mi, mi punto de vista En ay, todo ay, esto ay. Que, que se lleva ahora, ahora mismo Chulgando Y que somos todos sufriendo En esta sociedad Que nos son admitiendo entre unos y otros Bueno, pues soy un universitario efecto toda la, la mayor universidad Que se puede hacer Que ya era de la carrera ay, ay Eso ya era bueno, eso. Y dentro, dentro pues, pues a la fin, donde se ve toda la verdad. Porque estos que se meten en las aulas y nos quieren gobernar a nosotros y a toda la sociedad, y eso no puede estar. Pero hemos de sí, estar los que, sí. los que somos en la carrera, sí, y los señor. que hemos aprendido sí, desde basura, desde el taxi, y que sabemos lo que es verdad. Sí, señor. Y aquí, vimos a Costa Ta. Sí, Tasista Leninista. <risa> Bueno, si, si te os paréis, y si no también, porque país eso soy yo que manda en, en la mesa son new, os todos, todos voy a ir diciendo, ves temas de debate, ¿no? Que, que yo creo que la Chen, la audiencia de, de Radio Topo, que son unos hippies, pues habrían de, de ir teniendo una tra una ¿no? Porque siempre, siempre, pues, pues eso, pues, pues las cosas que, que leyen por internet, que lleven plena de, de rollos y, y de cosas dichas, y, y que tengan, pues, esta en vista, ¿no? de Chen de bien, de chen formada, de chen como dice eh, aquí o, o compañero, pues formada en la universidad la vida, ¿no? Y, y bueno, yo yo creigo que que que o tema, tema Rusien, ¿no? O tema que que al charrar, ¿eh? o de los catalanistas separatistas, secesionistas, madre mía, madre mía. Que que, bueno, yo verdad, tío Vadillo, ya, ya lo digo, ya lo digo que es alticama, ¿no? Y eso, y eso se soluciona fácil, fácil. Sí, señor. Con un muro. Con una valla de 7 metros. Si la pipa no te cuaca. <risa> madre mía. Pues, pues, pues es que es verdad. Pues, pues, si, si, si quieren irse, pues que se vayan. Se, se, se hace una, una una acequia grande y a, y a tomar no, por culo. No, no. no me mentes al diablo. Me vez, pues, al diablo. Pues, pues es que, claro, es que nos roban todo. Los viernes los... estamos peor que queremos. Madre mía. No, lo mejor... Creo... Sí. Que quieren meter... O esto que gozan meter en los medicamentos droga Hasta, <risa> <risa> os panfletos estos que sí. tengo que, en, en catalán también en catalán no los diga, ahora en... que si yo soy en cataluña sí no y soy digo, español digo so, no, no que fue yo soy en cataluña sí me meto malo sí, sí. que no que no sé para qué ibas me meto qué es me, qué esperas ahí claro. no me meto malo me meto malo allí sí porque yo O a saló, o a ver en y ¿Quieres un nolotil? Pues, pues, pues igual a se llama que, Nolotol. Así, a Dios. Claro, Llevo trabajando desde los 15 años. Sí. ¿Eh? Me he puesto a comprar un apartamento en Salou Bien pincho. Y ahora me quieren sacar de mi apartamento que me voy a ganar con los años de trabajo. Sí, señor. ¿No, señor? No. Sí, señor. Pues, y yo no. Y yo me meto mal allí. Que me, me atiendan. Me que es ¿eh? normal que te metas malado de tanto sentir charra raro. No, claro. pero eso, ya te metes malo. Y te dan una medicación. Para, que, para, para apañarte sí, ¿no? sí, sí, y sí, con sí. la historia que, eh, que nos da eh. con nos la, historia? la, historia? ¿Con aquí la y corona de Aragón los bienes? ¿Qué pasa aquí y los vienes los y, los bienes. y te, dan, te dan una medicación y después pues, tú esa medicación querrás saber cuáles son los efectos secundarios o primarios, claro. Pero claro te los meten en catalán y que eso lo meten Sí, sí, sí, no, pues si somos si, si, dan, si somos de acuerdo aquí todos. Y así les le dan a uno. Les le dan a los Les lava. dan uno y a los que no son que les le dan otro. Como no sabe lo que te están dando. Pues arampión al casco. Claro. Claro. ¿Eh? o la lepra te puede entrar. Si eso es así. La lepra lo que son es matándonos. Cada vez que vamos allí nos metemos malos. Nos van matando, nos meten medicación. Que ¿Y eso, si eso se llama genocidio. genocidio. Genocidio. Si les va a adentrar lo que le entró a, a mi a Lola. Adiós. ¿Y eso qué? ¿Qué le entró? ¿Qué le pasó? ¡Has pichado a mi ololo, tío! ¿Pero qué pasa? La picha de su ololo, pero este este, de perro. La En Cataluña? O ¿Se ha eso le entró. se le entró a la ¿verdad? Y le ahí salido a tu llamada. ¿Has pichado A todas las lolas. Si no, no seríamos aquí. Bueno menos, ah, una, menos, de menos a una A Virchendo Pilar A Virchendo Pilar Exactamente ¡Ahí se me cago en dios. Eh, eh, no eh, eh, eh. A ¿Qué? ver, ¿Qué sin, chillar, otro eh, tema, sin chilar, eh Sin chilar, Que se, se llegue somos, Que somos personas elegantes, eh, eh No chilemos, no chilemos ten, O sea, cal parar cuenta visto. Que ya única muy eh, eh, Que parió sin follar Sí, señor Inmaculada Concepción Y eso no no, o sea, no... no, no, A Virchendo Pilar no me la toques, eh Eso siempre es adicto, dice O dos Sí, pero mira que la Troya no seis 46.000 firmas para declarar a Willy Toledo Fillo no no persona no grata Y mira, no, pero ya ya son los ya son los de manos limpias que van a hacer un acto, ¿verdad? Bien se vale porque ya tocaba, ya tocaba cambiar el nombre del del príncipe Felipe con 15.000 firmas bien que les valió, ¿eh? Y venga con la brocha y blanca, a tomar por culo príncipe Felipe. yo yo era nota sí. Sí. Mí, ¿no? Sí. Salió ya, te, te llevaba ya en el WhatsApp. Ya se había salido. Y, yo, y yo no vi, hicieron ni puto caso. Yo que vi, yo lo vi yo yo yo lo también. Lo vi, yo yo lo también. también. es el Pablo, muros, Pablo Ijar, el Pablo Ijar, que vamos ese, ese, vamos. El homuro, el comunista. El, comunista ¿Y, y trotskista. Y, y, y, el, ¿Y, el, ¿Y el, el, va, todo. Comunista el, pero con iPhone. Y sé que, que tiene en un naso. Las trufas. Sí, sí. Y más le vale va a meterse, meterse a trabajar, a trabajar, que no ha trabajado en su puta vida. Que vaya bien mudado, Dios, qué guarro. Que país que no se ha lavado en la puta vida. Qué barbaridad. Shout. But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no high Except for that one, with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on it The wheat tastes good, there a nuclear error. But I have no fear, cause London ain't down and out I... de i have no fear cuz landon i feel the i live by the river bueno y yo creo que como siempre como siempre aquí en el gato al agua donde que lo vemos donde fa un cuarto de hora eh vamos a dedicar yo creo que que lo que calle Sobre todo para combatir esa, esas mentiras separatistas y secesionistas que se inventan la colona catalana-aragonesa y, y todo esto, calcharrar de cultura, ¿no? Y de hecho Formada, pues, pues como Pérez Reverte, ¿no? Por que ahí. yo creo yo un referente, ¿no? Para pa todas las que somos aquí. Referente a la triste. Pero más, sempre. más a la triste. Y, me, y menos Pons y Margals. <risas> y Arturo más. Y... Bah, madre mía. Que, que si está el catalán sería... Artur Mes, no. Ah, hombre, es que. Mes, mes, que mes, estaré va Mes. ¿O, o, o he escuchado que quieren ver a, a Jordi Puyol, embajador de Cataluña? A Jorge, a Jorge. Jorge, Jorge Pulol, ¿será? Pulol. Pujol. Pujol. embajador de Cataluña en el... como buen español. pero, pero no, bueno esto, esto para... está, está, estamos todos locos no, pero para... estamos todos locos y las embajadas, cal, que cal... se han Sebastián Fascal de perras pues, enfermas pues, embajadas, pues, embajadas. Pues, embajadas. Pues, embajadas. cal para dar cuenta de una cosa a ver para dinos, dinos, una... dinos universitarios o sea, Belún, Belún tiene que poner aquí los puntos en dale a ver a todos esos pueblos Isis. en Aragón ¿qué tienen a San Jorge Como patrón Como patrón Como se le dicen Chorchos Son los chorchos pero De toda que, la vida que, Pero pero eso que Por es. las monacitas de no sé quién de no sé cuántas Los, los, los que chortos. tienen San Jorge como patrón Son los chorchos Entonces, Con lo cual los Cataluña Los de catalanes Chorchos y, también Tienen que estar chorchos Digo yo, sí ¿No? Pues, pues, pues, pues si no, es, no. Se reniegan en estar chorchos ¿Cómo pueden estar catalanes? Pero, cabrón, pero, no. pero, pero yo, bueno, igual no. que son pero españoles te, Pues que no tienen no nada llera, No lloráis de los gunis Chorchos ¿Jordi cómo se decía? ¿Ese? No, pero se salía en Regreso al Futuro o algo así, de, no, ¿no? Mira, es, Desafío digo, total. Desafío ¿Cómo? total con el Arnold Como, como pensionista, que yo un desafío total. Mira, que tengo aquí datos. Tengo a datos a y os voy a traer para que sepáis. Dinos. O 46% dos catalans reconoce a la Virgen de la Macarena como la suya patrona. Bien. A fiesta. A morena. A fiesta. Que más población. Secunda y que se vive con mayor anco Feria, abril. En Cataluña, no, a no, a feria sí, de abril. Cataluña igual, igual, igual Sí señor, sí, señor de... Yo y voy todos los años. A la feria de abril. Mira, a la otro día esté yo. Casetas, calla poco, casetas, calla poco, calla poco, que no caías nunca. Que casetas. ¿Qué casetas? No, estoy los diez, que somos en lo mismo barco. Eso es <risa> El otro día estoy charrando no, yo con. ¿Qué perdió? de izquierdas tío, pero no, no de izquierda significa otra cosa. La otro día estoy charlando yo con el presidente la casa de Andalucía y me dijo que antes o concello de Zaragoza feba las fiestas de primavera y ahora lo fan els con la con la feria de abril. Todos los diners que gastaba que mal fur, mal, mal, mal, mal, mal o el ahora los, los meten él. Pues eso tal también para el no. Que, que somos somos gracias a él, gracias a los andaluces, gracias a, a la feria de abril. o consejo, oye, ahorrando diners. No, no, no. Aquí las peñas son alma de la fiesta, tío. ¿Qué pasa? ¿Pero las peñas tienen que ver con la feria de, de abril? ¿Tienes ¿Tienes abril? Pues también, que lleguen pues a en A La feria de abril eh. la teníamos la que organizar las peñas. Porque son, que... son el alma de Zaragoza. ¡Qué va! Lo que sí. ¿Y, ¿No? ¿Y el rebujito qué? Pues y es, los, es que se está buenísimo. Los andaluces que se vayan a ¿Cómo que rebujito? A Cataluña. A Cataluña. A Cataluña. Las migas ya me llaman. Soy cordobés y voto a más. Pues claro, pues todas las fiestas, todas lo, fiestas de abril a Cataluña. Y luego a plorar. aquí que se dicen, aquí todos los peñistas. Porque luego la chen muy atea, pero de impres las fiestas. Oh, eh, ¡Oh, oh, y la Semana Santa. Bien que se van de métete, claro, no claro. Change, métete no chanje, métete pues, no chanje ahora mismo me meto. Para pa que para que todos. qué? Para que a todas las que se fan en Zaragoza, a las peñas. Ya me estoy metiendo en chanje. Ya lo he creyado. Bien feito. Bueno, voy. después nos dices cuánta chesas va enseñando según te contiene los programas. 46.000 para lo de Willy Toledo. ¿Y qué? ¿Para qué ha valido? Para cosa. Me pues cago en la verdad, porque no, no respetan, no, no, porque me... no respetan sí. la voluntad de Pueblo Zaragoza en común. Me cago. Sí. ¡Ah, Pilarica! ¡Una Españolica! ¡Ay, Pitera! Claro <ríe> fa, que sí. fa menos de 30 segundos y ya nos han enseñado Tres. Tres presos. Tu prima y... Su madre y su abuela. Pues chen concienciada. Chen concienciada. Pues personas? Un grito, da un grito a tus compañeros penistas. Eh... <risa> a ver, yo, y, bueno, dale, dale. <risa> que no te que no te no, no, no, porque... Charre, charre, por favor, tío, no, no, vale, no, que, sé, que, no sé qué debe usted. No, que que de no que estamos charrando nada de, de la solución Thaís país que es que seguir Ciudadans. Hombre. Yo, hombre. yo no digo nada, pero yo veo al Albert Rivera. ya caleva y la pepitilla me fa palmetas <ríe> de que ringlera yo mucho ringlera ¿eh? sí sí al ver ringlera Hombre, Hombre. Yo, yo no digo nada pero ante el radicalismo que se sigue implantando por los dos costados o centro o, o a solución y a talló está yo mi josé tojeiro en eh, no los mismos tiempos eh total total pero pues es que es que mira yo noto así Sí. Ha aprendido a calar a la H. Tú de así metes demasiado la cope, me parís a mí. ¿Y a mí. Todo día, venga, no, raca, raca, No señor, desde de que marchó Federico. Efectivamente, eso te iba a decir. Que al, que al cambiar de emisora, me, porque eso ya no ya, no, ya no llevo que lleguera. Me he cambiado. Con el Herrera, que, la, que se oye un flojo. A la nueva, al 90.0, la nueva de eh, yo, yo creo que hay un poco de la trasera, ¿eh? Yo, ese bigotico que me eleva que me no, no ni ni medio ¿Ves? normal. Federico. Sí, sí, y, y, de y de Teruel. Que es que aquí hay que decirlo todo. No, Teruel Con esa mostaiza. No, que el de la mostaiza, no, Federico no tiene mostaiza. <risa> no, Por, Carlos Herrera. Soy Charrondone es... de la Trava. Porque ah, no quiere. Porque no quiere. Oye, o sea, oh, <risa> que bien fural saldría. Por igual al tremedal. Sí, señor. Qué buen lugar, qué, qué buen lugar qué a, fredor que fa, pero... Aunque viachen de bien, claro, pues con esa fredor se curte sí. o carácter, porque, porque hombre, y antima, y, y feria la mili, pues, cosas que curte no carácter. No, pero mira, mira, mira, que estió José Antonio de la Bordeta, maestro suyo, y mira, <risa> no se le pegó nada, eh <risa> demasiado oh, oh, o bueno, sea le pego demasiado que yo sé cargar a la chenca la fin son los mismos que si la bordeta e, e, y era de la chunta qué dices tú y a este si le vas a hacer más perras que en las radios a feto? Ah, no, no, que afecto no, que, que, no, que no que no que si es un español como dios manda hombre no como el no. como el mochilas como el furta ahí se, quesos ahí se mete le perras ahí todo se soluciona con perras. ¿Qué, no, hombre, que qué nombre qué vídeo dónde la sacas ¿Qué hace? ¿Subir los impuestos a nosotros que somos liberales? Vas a Andorra, de ninguna de las maneras. Vas a Andorra no. y coge esos dineros que son nuestros, y esos del Puyo, de esa chica. Ah, Andorra, el país. Estos sí. la junta Segunda se Pensaba que a Teruel, digo, sin Teruel, no, no no tienen ya nada, se lo han quitado todo. He todo lo, el plan Miner y el... todo lo que han fortado para hacer embajadas. Pues sí, pues sí. Pues sí, no, porque es verdad, los vascos, ¿cuántas embajadas tienen los vascos? Hombre. ¿Cuántas, hombre, ¿cuántas tienen los vascos? Hombre. ¿Cuántas? Pues sí, es que sí, sí. ¿sí? ¿Nengun? ¿Nengun? El, el impacto revolucionario las, las, han, las han reventado todas a bombas, oh, es que Ninguna, son ninguna. así. ¿Y los catalans? Demasiadas. Demasiadas. Cien miles. Listo, listo, a pasar. Do Doy el, el, el mirador, ¿y este de estrelas quién no hay en. Entre en Teruel. Sí, el señor. El, sí el. señor. Eso no, es lo de Linares no, En lo del eso. Pues al canto, a menos de 40 kilómetros los catalanes han fecho un atro. Bastante no piedras y no metiendo Joder, no más. ¿cu cuando les vale y si Que no, no... tienen historia. Así sí, que... Al hacer más actos como este de Belchit me cago en la lava. Ostras, esto, este, este o pincho, esto. Estío, eh... vas a saber qué majo, ¿eh? Sí, sí, sí, con las bandericas y eso, ¿no? Eso, pues eh, estar Aragones es un título, pero. Estar español, un Argüello. Pero eh, eh, ¿estuviste o qué? eh? Pues, pero okay, tío este... con misa y, y comida pero popular, ¿no? ¿no? Porque, no, porque yo... Belchit te eh, gracias yo, a Franco ye reconstruí Uh, uh, hielo a ver, a ver. Hielo no continés por porque lo... los rollos lo bombardean no continés no continés no... tres veces y se camin que me levant no no ¿Por no continé porque hizo los nacionalismos eh. son malos no no no, no, no, no. Nacionalismo ya, yo catalán soy, yo soy ciudadano yo soy ciudadano del mundo sin demugas yo soy ciudadano del mundo sin demugas y yeah. yo cuando marcho a París digo bien alto que soy español exactamente pero soy ciudadano del mundo pero con la camiseta de la selección con la camiseta de la selección hombre por supuesto Fernando Torres a la esquena que ya no es gozada eh? que los americanos se meterá a, a señales en todas las puertas sí señor ¿Eh? sí señor ¿Y, no y, eso, y eso sí que saben y eso sí que saben ¿Qué? ¿Qué, qué, qué países que, que tienen que son orgullosos de... lo, lo, los únicos que fan bien las cosas eso, los americanos americanos claro. Pues claro que, que tienen un problema pim pam pum arreglado bocayotun y así Teo. no pero es que es verdad aquí parece que no, no nos pues, va a ser españoles aquí, aquí se te ríe un policía apunta se ríe un policía quien quiera le llegan a dejar como en Estados Unidos que les ha metido dos tiros Cuatro. dos tiros no, que los cogen les batanan los disar y de encima les meten una multa y a la cárcel porque salen sí señor, sí señor y si no te quieres quitar pues marcha hasta casa sí señor ¿Eh? y siempre la culpa dos negros o dos moros sí señor y pues, no, ya no preguntamos más. porque quieren ¿verdad? al Andaluz quieren al Andaluz igual, igual que y los el... maricones, ¿eh? boba es pues sí, sí, verdad y maricón y negro pues ya yo, hay, para yo tenéis, hay, tampoco soy de acuerdo no, no. son, no son o sea sean ¿no ¿no? homosexual si tienen estudios no son maricones porque eso no no no Es que eso es despectivo de gritar a la chen maricón. Son desviados y han un problema. Pero se puede tratar. Y con los desviados, claro. Con la, con la medicina con, se puede tratar. Todo. Con los desviados. Con homeopatía. Con, con, con homeopatía. No, no medicináis a dos catalanes. Si soy una mierda. No, hombre. No, no, no. Pero es verdad. O sea, tú creo que es aún. Un... a un pobre maricón con garrampas eléctricas se que ah, que y buenos resultados que feban un pobre maricón. y no se le puede ni ya así xo, a mí, a ver, digo, que, claro que porque se... cada día se, se fa más que fan como que fan como pues perros. Seguro que no han a perros en cuanto que ven ahí ya uh, uh, uh, están montando a, a, a, al boforón claro, pues claro. Los... unos promiscuos siempre siempre sí, sí. promiscuidad y, y, y libertinaje porque al... una cosa hay libertad y otra libertinaje exactamente y antes con a y mira todos se feban hombres A libertad, de, a libertad de expresión. A, aún sé que van está maitín de que van metido 18 meses de, de cárcel aún, aún por por meter un tuit que dice va Carrero Blanco del infinito. Ah, más sí, sigue sí, las cuitas, sí. Pues, y es que que hizo, se vaya a Venezuela. ¿No, ¿No le gusta gustado a toda la se pues hizo, vete a Venezuela, que ahí, ahí están los tuyos que gobiernan. O a Cuba. Madre mía. Mira, íbamos a, a, a, a parar un minuto. Díselo, estar. vamos a, vamos un a echar un té, carajillo, anda, tira. tira. Que, que tira. ya no somos alticamando, Vamos a meter una una cantadistas de, de hippies. ¿qué? Okay. unos carajillos, anda. Niño, pasa un sol y sombra. Ay, amante. Bueno, pues... Me... visto que se fue a Un, un capile. Vamos capile, un capile, un capile, un capile. No, a hacernos sí. unos capilez mientras mientras metemos una, una canta estas que nos han imposado, de meter unas cantas de hippies, de, de, de, de, de, de mayacanos, no sé qué... Madre historias. mía. Bueno, y vamos a meterla ya a ver a qué suena a A mí esto. no es mal que si se ha reformado. ¿no? ¡Vai mea! De tú a tú, donde los pastores crearon un país.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 Tenemos al otro canto de, de teléfono, no sé si me escuchas, Tamara... Un poco, un poquito <ríe> <poque>. Mal, ...mal <ríe> poque. Pero te lo siento. Vale, vale. Ya probaremos a ver, a ver cómo va esto. Va bueno, eh, comiendo una miqueta porque lléranos aquí, llegarnos con una tertulia cuñada que para pa que nos le ve me y ahora sintiendo vasinas, pues llega de broma. Por favor, ¿no? no, no, somos tan tan rancios y ni tan cuñados, ¿no? Eh, y, y bueno. Hemos tallado y se programa porque en Madrid y pasando bella cosa que, que se podría calificar de histórica, ¿no? ¿Nos puedes comentar una miqueta un poque lo que es ofendo en Madrid, Tamara? Bueno, se, se podría, no, histórica. O sea, estoy, <risa> estoy sea, brutal. Tallé, o sea, pues estamos en la en la organización contra las violencias Machistas en Madrid y bueno, estoy, o sea, hemos hemos petado Madrid, vamos. Estoy una pasada. Ten de todos los puestos de, del estado. más de 200 de 280 eh, autobuses, 450 organizaciones convocantes, antipartidos, partidos y sindicatos que no se les habéis al convocar, pero sí que apoyan o resisman. Y bueno, esto ya una pasada. Bueno, ¿y la manifestación porque qué no, Que no lo hemos dicho en cara. Sí, contra las violencias masclistas. Contra, pues eso, contra todo este sistema teropatriarcal y... Y ahorita, que por fin la, la violencia machista se ha considerado un, un delito de Estado. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo llegan bien? ¿Vía Guairechen? ¿En, en dos hojas, ahora? No se... Pues ahora, ya que no se juegue bien, porque no con esto mariposa, vamos de pasar las si Cibeles. Eso, sí. <risa> eso sí que se velle. Y bueno, muy chismachen. Yo no sé qué dirán qué de dirán, impuestos pues, la, la policía, las organizadoras y todo, pero vamos... Pero ya la lecho, o sea, esto viaje, vamos, no, no veíamos ni el, ni el principio de Amani ni Juan ni Remata. Antes más nos han separado un poco, eso está probado bien, entre las organizaciones feministas hemos de van y las organizaciones políticas son de saga. Y ahora, pues, en cara, puedes decirse que había como dos manis un poco separadas y, y de que si ya veíamos la segunda parte de Amani, hacemos nosotras. O sea, alguna pasada. Muy bien, muy, muy, muy, muy tachen, pues, ¿no? Eh... Súper animado. creo, creo que a la una tenemos pensado hacer bella cosa, no sé cómo, cómo hay UISO, bueno y a la fin no se sabe a qué hora se va a hacer porque porque las organizadoras pues han parado cuenta que que decir una hora iba a estar pro raro porque pues eso porque en cara no habrían rematado y no se sabe va a los horarios baile bien porque esto va lento de narices pero para llegan los manifiesto y todo eso pues la idea ya hacer una performance de chitarnos para azulero y pues eso, por representar un poco a todas las asesinadas por feminicidio Bueno, por aquí tenemos también a Maschen en el estudio no sé si tenéis preguntas, ¿está Tamara? Sí, hola buen día Tamara Buen día, te un Primero, un abrazo <risa> lo mismo, lo mismo. Yo te quería preguntar, ¿ese afecto bella manifestación paralela de sobre el sobre el, la violencia feminista? Sobre la violencia feminista No, no, no Bueno, que sepamos nosotras, no este, Te echaron un, do, un dos cuñados que tenemos de convidados ¿eh? Vale, o sea, te, vale te, te, te quiero decir si, Igual, como no, no veis de tanta chen que son No lo sabes si tenéis una o otra Que llegue, posiblemente posiblemente el mes gran que, que siga sobre bueno, sobre violencia can, machista Digo, decir perdón. que Cal al decir que estoy que no, porque a la fin mismo Pepe ha, ha refirmado la mani, Si que los de la violencia feminista son ahí toda ¿Y Ciudadanos, Ciudadanos? Perdona, ¿todos, todos, todos, ¿todos, todos, Albert ¿todos Rivera, seguro partidos, que Albert Rivera ha podido secundar eso. ¿todos, todos, todos los partidos han refirmado, mismo los que nos matan también. <risa> vale, vale. Obvisan que nos mate, Sí, sí, todos, todos. bien, pues que nada, que faigas bien comedias y que pases un buen día. Venga, gracias. Bueno, lo, lo, de, lo de eso no lo sabía yo, lo de que ha refirmado PP, me, me sí, y es sí, diciendo. Sí, Ha estado una decisión de saber y reservaron ayer de tarde. Y eso, o sea, ya es ridículo. O sea, ha estado una traza, pues, de, de eso, de pues eso campaña electoral, de decir que son con nosotras y vamos, que ya no, que no engañan a ninguno. O sea, eso la organización ha feito mucho bien lo de separarnos Ajá. y ha estado bien. O sea, si quieren venir, que vengan, pero no con nosotras. Bueno y, y antiparty desde, bueno tu ida en, en autobús y, y yo creo que la organización en Aragón ha estado pro, pro bien feita, ¿no? Que, que se han feito mitos, se han fletado muchos autobuses desde aquí. sí, sí, sí han salido autobuses desde Teruel, desde Baisa Aragón, eh, desde Chacha, Huesca nosotros son nuestro bus que sale de Zaragoza, aturado, eh, al canto de Caratayuz, a Capillar a Y bueno, después también se ha hecho no una quedada con todos los buses de Aragón aquí en Madrid, ha ido a juntas. Y bueno, muy muy, vamos, bien, muy, bien, muy bien. Y bueno, ya Villena, no sé si se siente, o sea, entre las batucadas, los gritos, todo <risa> esto. una pasada. Bueno, sí, bueno, sí. Y en, y en Zaragoza, bueno, se han convocado también que no sabemos cómo ha ido porque ya eran cinco comunicadas, pero se han convocado también en manifestación en todas las ciudades del estado para que que no que no haya puesto venille. Al final, que hizo? sumar a toda la gente que somos aquí con, con las personas que se están manifestando en los suyos puestos. Y además de batucadas, ¿también vía Don Zainés, Gaités? ¿Y nos hemos, a las fiestas hemos castegado y no sabemos con bloquear algo. No sabemos quién son, pero de seguro que vi habrá un pastel de Don seguro, seguro. Hombre, con, con tanta chena de, a la, ¿no? Me... de la de todo, ¿no? De cosas, seguras, vamos. A ver, que el cuñado tiene la pregunta para todos. Bueno, yo nada más que, que os quería decir que, que espero que cuando remate la manifestación no haya ningún banco plegado de pegatinas ni, ni que haya cremado ningún cajero y que todo, todo, todo esté escoscado y. Y que de ser la ciudad como antes lo habéis probado. Ah, no, ¿Eh? no, no, no, no, todos me fallan, no, si estoy bueno. blindado, o sea, a la fin ha dado cuenta que es peligrosa, si estoy blindado de nacional, que vamos, no no había garra, garra duda de que todo quedará, pero vosotros, ya sabes, así más, pues yo, que así, eso hemos dicho, ¿no? De muy todo y tal, al final que, que <risa> después pasaremos lo no <homo>, todos me, <risa> me fallan. Bueno, pues yo porque, porque confío en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. También, que cal ¿no? confiar. Sí, yo, yo, yo también eh, te, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿Cuántas eh, señales de España ves? Porque se supone que es una manifestación española, ¿no? Día, día muitas. Tienen una franja extraña, a ah, Zaguera, sin morado. Eh, de, debe estar la española feminista. Serán desteñidas. Día día, muy tismas, día muy tismas, la Serán verdad. desteñidas porque eso no oye normal. No, no, que habrán hecho la, la francha roya, la habrán hecho morada por eso feminismo, ¿sabes? Espero As, estará, estará por eso Espero que las fuerzas de cuerpos de seguridad vayan cumplir la legalidad y retiren todas esas banderas. Sí, señor. Hipso facto. Sí, señor. Yo Pero tengo, tengo... Sí. una otra pregunta para tú, Tamara. Ay, qué bien te siento. Por fin alguien te siento bien. Por fin te siento <risa> <risa> no. O yo problema yo de técnico. ¿eh? Yo, tam yo también lo siento. <risa> no sé si será también o nuestro amigo este de, de zaragoza que, que portia pues, o, o cristo este que va por las carreras por el centro y un intelectual como nosotros sí señor pues pues si ya no lo hemos visto pero te digo que como hemos casado a bloque de aragón puede estar que sean con los dos sainés o pues, cristianos distintos y todos juntos como firmán pues esto, como dice la cantar no bueno eh, no sé si tenéis bella bella cosa más que decir por aquí el bloque cuñado no Pues bueno Tamara, eh, no sé si, si tienes bella cosa más que adivir de, de la mani o de lo que sea bueno pues pues eso recordar que pues pues eso o sea que que no son matando que la gente pare cuenta que nos son matando por, o, por o simple efecto de, de estar nacidas mujeres y que y que y una cosa, o sea si si cualquier colectivo es en asesinado a 38 mujeres en tres meses como pasó este o sea esto habría estado pues eso una militarización como decía muyito este maitín a la al final que ya pro de mirar a otro costado de decir que, que, que nos morimos que no nos morimos nos matan y, y pues eso porque pues que en tanto la lucha das muy bien bueno pues muchísimas más gracias Tamara, que remates muy, to, muy to bien la manifestación y yo so, ya a ver si si prenen notas si si le sacan la mascaruta no a, a toda esta chen que, que a la fin van en timas refirman refirman esa y que tiene tiene narices sí, sí. Y si han meto los suyos collons de encima de la mesa. Y <risa> <risa> si han dicho, y yo voy, pues nada la pues, tira. My Pero my bueno, my. y bueno, que vayan mucho bien la jornadas desde la estrella que, que es cogen un treballo pro bueno y que, bueno, y que en tanto el lagones también, porque sí. ¡Y <risa> mos a cremar! ¡Y <risa> <risa> mos a <cremar! risa> La corteza episcopal. <risa> y vamos a creer. Si no, pide la dirección del programa que corte esto ya. Sí, sí, sí, que corte. patriarcal. Bueno, ya sentís que el, que el Aragón, es también de está presente <risa> en Madrid. La corteza episcopal. Ya vale, no yo, yo pienso que ya ya, ya es suficiente, es casi que pro. Bueno, sí. Me ofendes. Vaya, tallará a los puñados. Vaya, vaya, viene Tene y lo sacamos aquí. <risa> bueno, bueno, bueno. Aquí desafíos en, en directo, en, en radio. Bueno, hemos, hemos de decir antes que casi no nos dicen detalle. Eh, a la fin, o conductor se ha enrollado. Pellaco Nos ha Ficado dica, dica, dica con pero pero la policía local le va dicho que los autobuses a, a las afueras de Madrid y si que vamos a pillar dos metros a plegalle ¡Joder! a las cinco pues pues el conductor se enrolla tirado en de van, pero yo estoy segura que muchísima gente no ha puesto plegar plegalle a la hora por por esta por, sí, sí. por esta demostración de fuerza Qué bien bueno lo desde aquí toda la, la nuestra solidaridad y y yo y en tabán hombre Muchas gracias. Venga, que venga bueno y yo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Oh. On the Sailing away with a cargo of bricks For the Grand City Hall in New York T'was a wonderful craft She was rigged for a laugh And oh how the wild wind drove her She stood several blasts She had 27 masts And they called her the Iron Rover. We had one million fights Of the best lawyer of rights we had Bueno, bueno, y tornamos tornamos esta tertulia cuñada, ta este gato al agua. Eh se ha eh, se ha aquí el universitario. Que no se te siente, no se te siente. No, no, no, pero es que no se te No, pero que es normal, porque no nos nos censurado. Nos has tallado aquí. Si estoy en una democracia y nosotros somos somos demócratas de toda la vida. Talla, bueno, aquí, es de mira, gracia. siéntate. De no, siéntate. Siéntate y, y las cosas se, se, se arreglan me... charrando. Venga, por favor. Siempre un patito no y, por... una, y una pena que no llega a cámaras de vídeo. Claro, ¿no? venga, venga, venga. A ven ver, esto no la televisión. Yo soy de acuerdo con tú, porque esto no es normal. Porque llegamos charrando con la mesacha que, que han trucado y nos han tallado. Y se turno... oye, y se oye, Ha Hasta un error técnica, ¿eh? Siempre son igual las, las errores técnicas. Entiendo, pero espero que la dirección cambie y que esto no torne a, a pasar. O sea. sí, señor. Yo estoy de acuerdo. Si no, marcharé. Bueno. Bueno, continu continuemos con la tertulia, por favor. Sí. Continuemos, continuemos. Está bingo. Corramos un estúpido velo. Y hemos, imo, yo creo que ahora el ente de irte al apartado local, ¿no? Tal apartado de Zaragoza, de la que llegué liando Santiesteve, de, de, de todo lo que llegué pasando en, en a nuestra ciudad, ¿no? No sé qué, qué opináis vosotros, ya ya vamos más de, de 100 días de, de gobierno. 150. Ciento, madre mía, se me sonfendo de largos. Ah, yo también. Madre. Y, y bueno, pues que afecto, que afecto. Venga, bicis, ¿no? Bueno, pues a partir de cambiar el nombre de... Dos pabellón. Lo más urchen, lo Siete mil quinientos setenta y tres euros. Está disaló a mitad. Hizo te principiar. Ya le podrían haberme hecho una plaza o cualquier chorrada. O nada, o nada. ¿Tienes que hacer cosa? De machocha, de machocha todo. lo único que falló es machoche que sea cigarrera pero pero, pero y si son todos Hombre, hombre hombre, hombre, calle, esto, tío, hombre esto no ya sería hombre mira que que los autos que le daba el belloc que es entorno aquí aquí entorná sí yo sí sí sí aquí, sí. A, no, yo, a, los aquí chitans, no a los chitans a no los chitans le no andará que yo pinto y soy de blanco y me lo saco a la carrera escapado pero no a yo no me ha dado cosa beluna habrá ¿Por buen yo, negocio yo que trabajo a yo nada beluna habrá hecho aquí dato a los de fuera claro a los catalans y a los chitans con la con la cosa que que es muy amiga suya. Pues ni yo dar a los chitos que os los No pues eso seguro. Eso seguro que por lo menos lo venden y, y sacan dineros y, y para todos, pero los y cataran... Son españoles y son españoles. Hombre, sí, pero, y se sienten españoles. Sí. Y cuando gana la selección salen los a celebrarlo. Los primericos en la Plaza de sí España. señor. Los hombre. primericos en la Plaza de España. Valle, que ya ya vale, ya vale. Y so, to, toda la ciudad para las bicis, para las bicis. Esa es otra joder Valle, que es difícil porque jodo. vas con la bici, se te cruzan los payoponis Ahí bueno, Que madre. es que no se ven. no sé bien todos los que no hay eso tú que vas con la bicicleta yo en la vida yo voy a ir a todos lados con el la auto y exijo mi derecho de ir con el auto a, a todos puestos o sea, yo con porque, la, porque yo mi auto si yo con la bicicleta no, no vayas con la bicicleta lados, que te vas a poner los payoponis tienen que meter un sombrero de copa para que se vieran Exactamente. o si unos no, zancos o algo te vas, te vas, se te meten <risa> en la cadeneta y, y los estricallas claro Yo ya que no salgo de obico, pues, pues en estar de, de la peña Las migas, pues si yo No salgo de obico a delicias Pero, hace, hace, pero en caguerías Si soy yo, top to pleno de, de negros De moros De payo ponis de cristian, de... Ah, no. ¿Qué tiene que decir bueno, el, y... peñista, el peñista? El peñista bueno, ¿Qué tiene bueno, que bueno, decir bueno, el peñista? Bueno, bueno, o peñista bueno. bien podrá charlar de las fiestas de o Pilar Que no han quiso ir a wow. te crees? Y la ofrenda ¿A que tú has ido a misa? Tenemos una con iso y, y el rosario de cristal Qué, que sí. qué polio rosario cristal si eh, porque, mi, porque lo... son unas chollas son unas no, chollas, de la fiesta. Lo que es, hombre, fiesta si estos es, si esto no van a ir a ¿por porque no hay adaptada a la iglesia para silla ruedas claro <risa> o algo <risa> <risa> Bueno, ¿qué, qué, qué opina Peña de las fiestas de Pilar? Pues que las peñas son las malas fiestas fiesta. Y, y, y estoy así. Este año muy flógicas han estado, ¿eh? Muy flógicas. Con la resta de picos no lo sé. Eh? Con no. esa pregonera que hace un discurso rojil y feminista. Tendenci... Y feminazi. Tendencioso. Y que... Bestio. Nos lo veíamos, pues, desde a Peña y no nos fació mi hoy, ¿eh? Si ya, si ya he visto... que no nos llevamos zorros zorros que que que que carreras plena, de de vomitados de de que bien, de bien. Sí, todo sí, un sí. año esperando esperando pillar a para que le impurto todos los derrames por todos a, los Habría los... de estar viedado Hombre eh, pues las pero, peñas y queda más hay... mejor que se puede hacer fe con las peñas y trancalas Pero qué dices madre trancalas o si te me lo vomitan en diciendo... noche, noche también pero qué me de diciendo Peña A peñas migas, pues, si so... yo... A peñas trancadas. Yo futuro. Como a bodega. <risa> pero que sí, no. arresta no, resta de básquet, Viano Bico Delicias, son, son plenas de, de, de negros, de moros, de, de chinos... Yo cuento Pe, que... Pero que ¿eh? No, habría de estar un consenso. Pues, Aragoneses, pues, pero español. Un, un consenso entre... Ni tanta manga ancha hasta las peñas, ni... No, hombre. No. Un término medio... Aquí vía decir, de yo, vía de vada, aquí vía de debate. No, hombre, pues claro que sí, porque... Porque esto no oye normal, o sea... Una... ¿Qué fue una peña en así estas dos pilas? ¿Qué pues fa? todo, todo. Pues, fa? Pues, pues el pregón de las peñas. Claro. ¿no? De las garrafas de Karim Pues todo eso. Pues, las, es que... las Jotas. Las Jotas. las ah, iban las Jotas? Los peñistas. Asistas, los peñistas, que sí Hombre. Mira, lo único... Lo único y, que, y que ahora quieren cambiar la Aragón Televisión. Lo único, que, seguro que no bueno, ah, ah, sí. sacan las Jotas. Lo único que llevo que... bueno a dos bueno, peñistas, y es que gracias a él se plena la plaza de Pues Hombre, y yo también pues es de verdad eh, eh, mira y dar ale alegría solo con eso ya te valdría ¿Eh? y bien se vale porque si no son los los antitaurinos que antitaurinos pero de pues, bien que minchan pernil y bien que minchan y y y, y, y de todo eh, que muy antitaurinos pero pero hizo y así son molestando y, y dando y dando mal y por qué el alcalde no va a las vacas pues, digo... por qué no es peñista claro pues, no, pues, no, no, pero es que eh, los peñistas son la mayoría de la ciudad de los ciudadanos y, y y este alcalde no nos representa o no ya lo chileron bien las dos pepe la trodilla no pleno sí, yo, yo soy yo soy un demócrata de toda la vida yo soy un demócrata de toda la vida sí señor yo en el taxi ha entrado todo lo que ha esto hasta algún negro habrás llevado <risa> más de uno Madre mía. negros una mora embarazada <risa> He elevado de todo <risa> Madre mía. de todo que casi me da luz allí y después que me limpio la tapicería y todo eso por no levar, me por levar, porque levo, levo una cristiana y soy yo sé que, que, se, va, pa, que paga. se va que oh, pagado lo que cada, pero una mora eh, que te dices todo eso de, de líquido de ese sinovial sinovial que el líquido sinovial te la palita eso que para hablar de cosas de estas bueno eso eso nos, nos da igual que, que tu yo treballo yo tu treballo cada uno de ninguno suyo pues para lo que puede pero bueno somos así todos tolerantes Y Demócratas y Buenachén. ¿Demócrata? ¿Pero que sí? Pero con Franco se ha arreglado todo esto. Se ha arreglado todo esto. No, pero es verdad. Pero se va dormir con la puerta abierta. ¿Santies Santi ¿Santies TV qué llevo pues Porque Demócrata no No, Está lo que quiere, está lo que quiere. Llevo Bolivariano. Exactamente. Mira, da igual lo que digamos los resto de zaragozanos. ¿Qué fa? Lo que le sale de los cojones. Pues sí, que no, no. no lo quiero pues, decir al pues final, sí, pero no, dice, que eh, quiero cambiar, Jama me manda, me manda. Me manda. Oh, ¿sí? lo cambia. Ah, que eh, queremos Ferosoto, piscina municipal. Anda que, ¿Que, que has anda, está, ha ha está una de los militares eh, a una cosa eh? que tienen los militas, que anti más, que Mira son de. dando la suya sangre por España y y le quiere sacar. ¿Y os de Balai? ¿Os de Balai? A, yo, a los al de Balay Uh, lo reparten con todos sus beneficios no, sí. no va, no pillan a un militar y dicen sí señor, tú tienes un 40% de escuarte en tu lavavajillas, no, lavavajillas lo han de bozar 100%, ringo, el... ringo. 100%, 100%, 100%, 100%, por favor el peñista, sacadme saca, saca, de que ahí llego mecando. que llegue gomecando, que va a llegar aquí con la garrafa tinticola, que me echarás de bozar y se pongo mecar un jefe bueno, bueno que esto es el serio si contiene el peñista si no se puede tener una conversa razonable con él, porque nada más que les va yo si fuera mujer estaría todo el día tocándome el... las tetas Elzo... así te lo digo <risa> eso ruquear nada más que que me ha <risa> la mente cosas, música cosa. en catalán. Estoy ¿no? Ayo Ay, lo que me imposan de en de radio topo de meter, mandito, metéis esto. Y, y, y aquí yo soy un mandado si porque te... soy una persona de bien que obedéis. Arranca. Si es quisas imposar demasiado, eh. Yo tito el no me fabricado. Este de estrela estrela una estrelada y. Soy independentista. De estrela. estrella 50 sí, no. hay una estrella 51 estados América sí, sí, Manos vale sí, va a meter estrellas en nuestra bandera sí, te estrella, ¿no? Estrella, no no es tres estrellas, estrella. Esa. Estrella Esa. de la mañana para salvar a los niños. En cara tengo yo bandera España. mía de cuando ganemos un mundial en en Ovalco en Pencha Qué polio, qué tema polio. Sí, sí, eso es. Qué tiempos, ¿eh? Son temas, sí, sí, el de he venido a beber a beber. <risa> No, pues sí que soy, y, y un argüello, todos españoles. Sí. Hombre, yo, o Linte más Poliu, yo, yo mal acuerdo de cuan Roncero ploró en televisión. Normal. Que yemal mal, porque que un hombre plore yemal mal. Sí. Pero bueno, pero si se plora por la selección y por España. Aunque no, era Y era rodeado, y era rodeado dos millos. Y era rodeado de Felipe. El rey me preparado, que hemos tenido? Y eso es verdad, ahora muy todos se les plena la boca que es su república, que es independentismo, que sin hacer ¡Be, be, Jautadas. Ahora atacando a Juan Carlos. Porque sí que le daba un piso por 7000 euros a una, que se atenta y tal, que se afollaba todo lo que sea. Porque puede, que hombre. Ha porque puede. Porque hombre, yo no quiero dejar descendencia, hostia. Porque puede. No, pero, Tú qué pedías. Pero, tanto eso, pero no, claro, no, nada más no, para eso, En eso que hay una cosa normal de personas. O sea, aquí cual siquiera, cual siquiera puede, puede meter, pero no, no. La... Ahora, en de... Ala, Ya hay el peñista, visual... ya hay el peñista. Se ha abierto dos fieras. Pues es que. Bueno, no no, tienes nada más que con una maña puedes beber que no hay que, que, que bebas con ardos. Ole, agargalé. Joder, macho. Agárgale oficial. Eso sí. Eso del aragonés eso y soy una mierda, soy un invento. La fabla, o sea. La fabla, la flora, tío, pero estoy una mierda. Porque en, ca en cada <risa> pues no no estoy charrando ahora, ni yo. no. Yo hay una variedad. Eso, charrando, eh. ¿Cómo, cómo, charro bas, charro basto, estoy charrando charro charrobar, charro, charro, charro. Estoy el español como lo charramos aquí. Claro. Estoy español. Se acaba todo Nico y ya está. Y Pero, mozar, Porque Jiki Antimas en cada balcharran una cosa diferente. Pues bueno, eh, dijo, en gallinica, el, Ayer, ayer, ayer, no, ayer, ayer montero Sí. Un mocé un, un que, que afecto magisterio y que haciendo prácticas y tal, y que le va a saber cómo se fa para tener un puesto disto. que son ofertando ahora de. El peñista! ¡Qué ritmo! El peñista, si nos va a ir aquí, zorro, zorro. Y, y era ofertando que era que a ver cómo se que se feba para, para pillar esas plazas que son ofertando de aragones y tal. ¿De qué? Entonces, ¿Y eso que calfer, por eso digo? Pues lo... aragones, pues y, y, y, y, la fabla ahí de. Bueno, bueno, que, que les que van eso... a pagar? Con no, dinero no, con dinero de todo. No, que lo meten, que lo meten de vehicular en las escuelas. Pero, eso lo Pero que, que, que me tenemos, descone... lo tengo que pagar yo. No, claro. Bueno, yo ¿Todo, me. No, todos los palos, sabemos entre todos. Sí. O sea, todo? Oye, Oye, yo con, con mío... que no metan no catalán ya. No, no, no, ni uno ni otro, conmigo que no cuenten. Malescao podría charrar un buen español que, que a Chen en zaguería, no u sé, chino, a Chen Un chino que ye la luenga de, de futuro chino, u, u anglés. Se nos comen los, chino, chino, come uh, los chinos. No, a Bico chino, Delicia ya somos fatos. De de, de, de, de, de, de, de, a Bico Delicia de somos fatos, sí. Y además hacen chencho por cen zaguerías, pues yo pues no sé cómo escriben. No en Enomóvil, exacto. En eso estaba, eso, eso yo, yo era pensando no, yo. eso no y español. Yo a ti, es una español, mierda. que soy un hombre de la con, carrera Con cara la carrera. Pues el, la carrera aquí la... de chungo, su que parece, parecen vascos. Yo he vivido toda la vida royal de chinos. Sí. A vale, ¿cómo me colocaba? <risa> ¿Y qué, qué vivías ¿En un fumadero de opio? Oye, cada uno vive aunque quiere. Aunque puede. Pero cuando todos los otros gatos eran españoles, no como ahora. Los yonkis, como, como Carl, no ahora yonqui, que. No, un yonki de verdad. Igual Et, te trobas a un rumano que. Ha... ¿Qué te decía un yonki, eh? O la pasto, una pasta un... o una cheringuilla y tal. Y, sab, y, decías, y se por lo menos que no, te no. iba a pegar algo bueno. Y sacabas acabas esas 500 pesetas con Va, orgullo. Asca, asca, con orgullo. Has capeado con érica. uno? El vecino el tercero, matraca. Ma la de vegadas que se enfrenta a Logroño con los míos de Inés eh, o Yonky de, de el, la ibercaja al rollo. El chirla, Hombre. El chirla que lo conocía yo, joda. Pues ah, no era, no era elicante, el chirla. Ch el chirla la había ch visto Todo el, el, el, el, el muerto, no? día Logroño, sí. Zaragoza, Zaragoza, Logroño. Tanto, tanto ir a Logroño, a la, a la fin se murió. Se murió. Ch chirla, pero presiono yo lo de la esposa. Chirla, está. No, a la fin no lo sé, no se hizo chirla, que yo era flubi. Hombre, el El temblor y el punquito. Sí, ya quería le va, ya que le va a imposarnos, porque eso seguro estoy ideas es idea de TV, ya quería imposarnos un nombre en fabla. Sí, ¡Buah! Sí, sí, sí, sí, ¿Qué nombre, sí, qué sí, nombre? Sí, Chir chirla, chirla, chirla. o No, chirla. no sé. A mí eso me suena... A porno. A, a, a porno. Por no. con pelo. Sí, señor, a mí también. Pa' jodelo. <risa> <risa> Madre mía. Que puedes, venga, saca otro tema, moderador. Que si no, nos los pulimos todos. Pero si lleguimos aquí a. A matacaballo, A tometer, Mata a, a tometer. A to to Espera, un que. Voy a mirar un momento el momento El chanje, con, a ver cuántas Un nos levas, ¿eh? Ya le vamos siete personas que van a firmar el changé Pues mira. De aquí a 45.000. Luigi no Toledo. Luigi Toledo. Que Pero si te da igual, si luego lo vas a levantar con cello y, y se lo van a pasar por un foro. Claro, pues unos dictados. Te claro. Te ve, Teve, ye, ye, ye franco, pero con cara amable. Sí, pero si sí, el rollo, no. pero en ah, si Ya querría te él te... estar franco. Ya, ya va, ya por ahí, por ahí. Se, va pues, se sí. dice, se dice estos días ver. que quiere sacar un nodo. ¿Un nodo? Antes, antes del noticiario de Aragón Televisión, un nodo de Podemos. Bueno, bueno, pero... No bueno, lo Aragonés Y que han fichado al militar ese que eh, hizo bien, ¿no? Que el ay, ay, ay, yo me fago, hizo. ¿Eh? Que, que, pero, que, que lo que le va a hacer... yo me cuaca. Y un discurso de media hora... Sí. Digo, presidente Podemos en Aragón... Eh, que lo que le hacer... El, ¿El Checheniche? ¿Del Menchevique? ¿El Menchevique? Pequeñique. El, el pe Pequeñique, llamado también a, a, a Hopkins. Apa, Anthony. O Tony. Tony, Chony, Tony, Chony Tony, que se ha puesto una bandera de Aragón en, ¿En, en el ordenador. En el ordenador, pero. Bien, pero, pero ¿y la de España qué? Yo vivo la de Aragón, y a mí me parece bien, ¿eh? Vivi la de Aragón, pero, pero la de España, o cara. A mí no me molesta la de Aragón, pero ah, la, la de España también, que la claro. Tená, no, tená todo, no, que convivan, y una de los chachos. Con una boca que. No sé qué bufa, pero este año no es muy son. No sé, ¿cómo? ¿Cómo? Un otro cómo? pegallo que tiene a un canto de bandera de Aragón. me porque... he parado yo cuenta, pero es que... para eso de eso España, de... yo creo yo... que. El, el otro pegallo que tiene? Uno es dice? muy son, no, no sé qué. Uno es muy son de que. Yo, yo, no yo no sé, nomás de... tengo huellos, en... está Nacho Escartín. ¿Y eso qué eso quiere, quiere decir? decir? ¿Qué quiere eso decir? Eso decir? Benardo, no sé qué quiere decir. Nacho de Chitando esperaboca, no sé. ¿Nacho Escartiz y Jason? Pues que, no, hombre, pues o oh, oh, diputado más grande que vine en Aragón, hombre. que aquí de la radio esta. Ah, vale, Nacho El que ha secundado Ah, Ignacio Vale, vale Ignacio, joder El que ha secundado usted... Ignacio Escartino que hayan, que hayan triado militarice Claro Por fin Claro uno, No, no Es uno, el que lo ha puesto Uno que uno Dijo aquí Cal orden ¿Y quién Quimillar va pa, para imposar orden Que un militar? Oh, y no un militar cualquiera, que no lleve un cabruchusquero chusquero, eh. Podemos, sí. no me fabrenga hoy, pero, hombre, pues lo que han faltado Valenza pues sí son, tío, verdad. Pa, es que van enderezando camino. Sí, sí, sí. Ver, Chana... si, se, si se van moderando y si van pillando a Chen de orden española, eh, pues con oficios normales como militar, claro. pues bueno, pues ya atracos claro. y calle. Joder. Mira, a, a, a, a, a lo primero, no, eh, sacaremos a España de la OTAN. Y mira, ahora, <risas> A, a, como o más, PSOE, OTAN claro. de entrada, no. Toma, Frasca, Toma. Pues. Toma, Frasca. Van a estar otro Mr. Solana. Claro, claro, a ver, claro, a ver, claro. A van de antinatos, pero son unos son natos, natos. Sí, sí, Porque PSOE, pues no bueno, pues no son, han, son, natos. son comunistas, pero son españoles. Sí, que hielo que cal, por lo menos, sí. hombre. No, no, pues, pues mira, pues a lo menos se concaran con los catalansistas, es con los suyo desafíos secesionista, independentista, sí, señor. separatista. Sí, señor. Ya ha feito bien de a la Colau, al, al comunista de Zaragoza y al otro, de Charlotte... ¿Y, y, ¿Y, y, ¿Y los de las CUP? ¿Qué te parecen? <risa> eso, eso, eso sí, eso sí sistema Jolio, pero, pero bueno, libertarios, que les dicen? Antisistemas... An Unos radicales. Ya, para ¿no? precisar eh, el nombre. CUP, CUP, CUP, CUP, CUP, CUP, CUP. Sí, que que, que más, el, el, el, el David Fernández, ese que con ese nombre Guaire Catalán no será. Y, y, y, y, y, y le amenaza porque le amenazó, le, le fació Remango a, a Don Rodrigo Rato, una persona que levantó España económicamente. O Miraglo económico español, sí señor, lo fació sí él. Y este, este hippie Más Ma, le valía una, una chambra uh, y el todo del día con una Eso, eso. Los con, el, de, de, de los países y, y no sé qué. los medios de comunicación que son pagados por De Zaga por el gobierno comunista de Monedero. Deprisa, deprisa. De Monedero. Que que son que, son en, en, el, que que son... que es tío asesor de Venezuela, eh. ¿Qué? Rato. Monedero, no me rato, rato, rato. ¿Cómo ¿Qué, va? ¿Qué, ¿Qué, che, estado que rato qué hubiera pasado? Coño, pues sería un país próspero, digno, democrático y no lo que es ahora. Vía Pepe para rato. Va. Sí. Y, y manos vale, manos vale. Y manos limpias, y manos limpias. Bueno, yo yo yo creo que ya hemos charlado de cultura, hemos charlado de de, de España. Y hemos charrado de las cosas de bien Y ya nomás nos quedan los esportes ¿no? Hombre, soy español aquí es que te gane? <risa> yo soy español, español, español Yo soy español único sí, y y y que, que no... Que no, es que que yo no... no, no porque yo, esto, con, con esto el nacionalismo, mezclar nacionalismo con deporte Yo no puedo yo, hombre, No puedo, hombre. no puedo Yo soy ciudadano del mundo sí. Eso sí, si gana España, pues mal, voy ya eh, y, eh, y, ¿Y eso yo, de que saquen? Eh, comunidades No, Millón, que, que saquen las regiones, saquen selecciones bah. y que le impuestan Pues eso me parece una falateza. Poco me paréis a Piñola que la, la han meso a, o, a Barça. A Barça ¿Por porque qué con esto las, las, señeras, las señeras, no sé cómo sí, las dicen. Sí, Eso habría de estar bien. Ah, oh, hombre, es que es. es y... anticonstitucional o porque el impuesto bien que chogan la copa de rey pues que no la chuguen claro, pues que no la chuguen. Si, claro. No quieren, si no quieren ni ella a chuflar el himno a chuar el, el himno a eso, sí la, eh, eso el rey, sí la copa del rey la copa de rey y la de Europa hombre, la de Europa, hombre, Europa tampoco hombre. no porque Simbra. han de marchar y la, la, de, europea? ¿La europea? de Europa claro, no pueden chugar y, nada y de y de Europa si si Cataluña es independiza habrán de chugar En la Liga Bielorrusa. No, no, claro. Chugal en la suya propia Liga. Con el Girona. Con el suya Con el Parafurruyero. Con el Varsovia. Con, con todos los polacos. No lo había pensado yo. Oh, que igual quieren Chugal con los Valencia. Oh, <risa> <risa> eh, como, como van con o sí, con, con Ofraga, claro. claro con Ofraga. Tú dale Salas, tú dale Salas. fraga, hombre, Ofraga no hay muerto ya. Sí, pero ese Atrofraga. Bueno, bueno, Fraga, fraga siempre y buenos nuestros corazones, eh. Sí, señor. No, sí. Bueno, pues, bueno al menos no, el fundó mejor o mejor partido que va a existir. Alianza, naciona, como la Alianza Popular, la ¿no? Alianza Popular, Fuerza Nueva. Ah, no no. no, no, no, que se lleva. Sí, se, se lleva las, piñar, sí, las piñas. Sí. Otro otro héroe. Sí, señor. Hombre, sí, sí. una persona promesa con, con un país y, y, y con, no pues que en es que es que que es este que es país de 3.000 años de, de historia, la, la nación más antigua de Europa, que, hombre. Es que si no estaríamos como Albania estaríamos como Albania. 2.500 años de historia de España. U, u, u, u, el hombre que machino España. Sí, ¡Ostras! También ¿eh? Fernando el Católico y ahora nos lo quieren furtar. Bien se, va, bien se vale que sí, estigua en es que es Televisión español que... Española con las series de Isabel y de Carlos pues Carlos no Kino, entiendo orden ¿no? Y, y dando una vista buena de lo que llega a... No, hola. Ah, a realidad, ya, que la chen no la conoce. Claro. claro. Ya aún dice ¿Y... No sí. ¿Y aún dice, dice sí. Belún "Ah, si sí es que si Lofillo no hubiera muerto... Beh. Germana Beh. de Fá, Germana, fa, germana de Fá, de Fá no pintaban... Estaré para con este oriente independiente, independiente de qué? Beh. De que muertos de hambre lo que estaría. Claro. Hambre y miseria, ya es lo que trae el comunismo. Claro. Sí, sí, sí, sería sinas. Estaríamos como, como Albania. Y dicen, ¿no? ¿Y qué? Eh, Arabia, ¿O como Venezuela? Ar ¿Que Ar no tienen papel higiénico? Es que, no. es que aquí nos cuaca muy. ¡Ah! ¡Oh, democracia Aragón, popular, Bolívar, Aragón está arriba a Francia, Aragón está a Francia y Cataluña también. Pues mira, si Cataluña estoy en Francia, toros todos los días, toros. Ay. Y ya les iba a lucir buen pelo. Y a todo esto, España Dime. campeón de 400 vallas. Chúpate esa, Cante Imploro. ¡Ja! <risa> no, no, si es que aquí nos cuaca muy todo de, de charrar, pero menos Bueno, bueno, bueno, bueno ¿Qué pues? Pues yo creo, si te os paráis, metemos una canta y, y tornamos Y tornamos de impues a meter un poco Una mica de, de, de orden en, en todo esto, y vamos a meter una cosa favor, de, Sin cosas sin cosas nada más, nada más No te he que, ta, que, no a tallar No, no, es que ya Solo, ya Solo tal rematar el programa Por no, favor, por favor De meter una canta de fete. En español, coño. En español y eh, que... El himno de la legión... O oh, me acosaje que, que me disca la pena. Claro. Pues ya es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Hombre. Tienes toda la razón Nada más que siga a rematar. Y nos vamos aquí a feroso calce... ¡Ay! ¡Muyasos! ¡Hombre! Sí, qué sí, sí, sí. Con sí. la conciencia de estar limpia, español... Limpia. defensor de ¿Y qué pasaron en un partido de tenis No sé sí, qué himno le metieron. Con el himno, ¿no? Con el himno. ¿No hay español? No que metieron el himno de riego. De los comunistas. Bueno, pero... vamos a meter una canta que yo creo que, que, que charra de nosotros, que charra de la chen de orden, de la chen, que, que, que, que tenemos unos móviles buenos, muy tomillos que no los demás. Y que hemos de estar cada vez más comprometidos con la lucha española. Oye, ¿No ah. va a estar con la catalana? No sé, la lucha no es con la ducha tú sabrás. <risa> bueno, metemos metemos la canta en español, que ya, que ya cal... Que porque aquí Marimpos un fascal de, de, de, de pantumacadas no y, de, te dices, y de. No te dices a vasallar. Y de, y de hostias. No bueno, abasallar. canta en español. Venga. A ver esos chipirones, ¿Vienen o no vienen? ten you matamos ya tocamos a disar con los siguientes programas de, de Radio Topo, diste de estrella estrella de 2015 que ya lleve la cinquena edición, eh, to un, bueno tundilla, casi dos días de, de raso de, de, de música y de, y de radio en, en aragonés. Todos recordamos también que esta noche a las hueito, llega concierto de eh, Los Olvidados de la Morgue y un artista sorpresa en la rebato, no es lo verdad. Hemos estado, mientras un poker más de, de una hora, eh, con los nuestros tres convidados, que les doy la la palola para que se despidan. Bueno, pues muchas gracias y, y bueno, pues esto está una una parodia no y tal, pero bueno, pues era lo que lo que cae va. ¿Hizo? Eh, pues aquí Chilardo en deseos. Bueno, parodia, parodia, parodia. Bueno, hasta cierto punto, no. Yo y el tío adillo y bueno, pues pues. Fue charrado en Aragones. Otro día volveremos al español. Que es realmente lo que me cuaca. Y bueno, yo. quería decir que. Que yo no he feito ninguna broma. Tú lo que va a salir de. De tu boca. Mi boca. Hasta lo que quería decir en todo momento. Y que yo me esperaba otra cosa. Ahora me entero de que yo era una coña. Bueno, pues con todos ustedes. Rufino. Rufino. Te invito a comer langostinos. No, y que paséis un feliz día Bueno, hizo, eso ha estado todo en este el gato al agua, eh una hora y pico de odio puro y duro, yo casi tengo abierta. minero, eh, aquí Exacto, no un o sea, unos minero, pero tú metal, eh? Casi tengo abierta la la úlcera, eh, me ha costado, obvio. eh, ya, ya nos podemos agora una, una no podemos ver ahora una una bella cosa para revisar, no sé si bueno, hablar eh. sin no es para para foternos de ti, bueno, Unos lapol, unos tiros, lo que me Que se prueben. Esto Se fue en una cabaña pelear. Me fa miedo, ¿eh? So somos emitiendo desde una cabaña emblesa, ¿no? Estoy aquí aislado. Calla Mayor 51. Mira. Bueno, venga, no nos dimos ya. Muchas gracias eh, a todos por venir, a toda la chen que nos está escuchando, a toda la chen que, no que, que no opina lo mismo que todos estos cuñados. Y, y esperemos que que, cuñada, que la cuñaucracia remate antes con antes y, y bueno, no sé, saludos y, y eso. Y nos vemos esta noche. Todos recuerdo, a las güeyto en el rebato o concierto de, de Los Olvidas la Morgue y a Artista Sorpresa. Todos deseamos con Beta Garry, por ejemplo, porque me gana y En Vasco. En, en Vascuence, en Vascuence, oh, por favor. ¿eh? y eso dica la venien de estrella a estrela me pensé haber dicho que esto es una coña de verdad <risa> es insoportable y esta ser una gran morina tú me lo pagas en un sobre, ¿no? <risa>